パッドディスオファンドルーローパッドディスオファンド e ーローパッドディスオファンドルー n ーディス l ファンドルーロー Yan c e r e o mientras fornica, droga exquisita. Los chicos del barrio se dedican a sobrepasar niveles de todo el que lo practica día a día. Todas las semanas, Treinta días al mes. Es que la calle te enseña una sola vez. Y si no aprendes, no vas a durar mucho en el juego. Si no fui claro, lo puedo explicar de nuevo. Tuve compañeros, por así decirlo, porque no lo fueron. Porque eligieron el dinero antes que ser sincero. A quienes caminaron con ellos poniendo el cuero. Cuando perdieron, no les dieron ni pa' cara m e l o Dime si la envidia, el odio y la ambición no son espinas en el alma, ya sin solución. Yo rezo para no caer en esa tentación, porque Dios es mi amigo como el queso del ratón. Yo le entrego problemas, él me entrega solución. Mientras me llama la atención, yo le pido perdón de corazón. Cierro los ojos mientras suelto mi oración y ahí siento cómo se renueva nuestra bendición. Son, no hable de b a r d e r o s no juegue con fuego. Pistoleros adictos al duelo. No escucho consejos desde el día que se murió mi abuelo. Así que nada nuevo me sorprende ni genera miedo. Con la droga controlando el movimiento. Desde que la pasaba bajo el asiento, yo sí que ya me puedo morir contento. Si todos los barrios del país me muestran agradecimiento, lo siento en el que siente, que siente todo lo que siento. Porque no me tiembla el pulso ni pestaño contra el viento. Soy un cazador violento, curtido en el sufrimiento. Pero tanto exceso de entrenamiento me ha vuelto experto. No es ego, es e n s e r i o miñero. Pregúntale a reapero si han visto alguna mentira en los versos del mero. No, parcero, porque lo escupo verdadero. Sangre paisana y alma de bardero se fueron, ya perdieron hace un tiempo largo. Yo sigo con barras en la manga para el bardo. Peino la coca mientras el Tommy se arma un ricardo. Mi equipo sigue en otra liga y vive para contarlo. No hables de barteros, no juegues con fuego. Tengo pistoleros adictos al duelo. No escucho consejos desde el día que se murió mi abuelo, así que nada nuevo me sorprende ni genera miedo. Te lo asuelto para el disco con el Cala en producciones, bitch, pa' c q u i afini.